Buen día. Las obras que se están realizando en la estación de Pilar para el cambio de un paso a nivel que viene clausurado desde hace años por un túnel, van a tener un avance, se supone que de importancia este fin de semana, motivo por el cual los trenes el día sábado se van a cortar en Pilar y no van a pasar hacia Cabret. La idea es que se pueda cambiar Lo que hoy se ve como la vía que va a ser el techo de ese túnel Ese puente se tiene que cambiar en 24 horas Por lo tanto se va a designar este fin de semana para hacer esa obra Aquellos que tengan que viajar hasta Cabré van a tener que hacerlo a la antigua Llegar hasta Pilar para tomarse el colectivo No queda otra, esperemos que sea solamente por este fin de semana Afectando solamente la noche del viernes, todo el sábado y la madrugada del domingo Vale aclarar que los trenes circularán con cronogramas adecuados a domingos y feriados, este viernes 7, como también el lunes 10, debido al decreto que convierte en feriado estos dos días hábiles.